166 sede de la CIA en Washington. Cliff Baxter era un agente especializado en interrogatorios. Estaba acostumbrado a todo tipo de prácticas, a cual más terrible. Su ámbito de trabajo era el detector de mentiras. Aquel día, no había trabajo y decidió conectar una rama a los electrodos de la máquina. Era un simple juego, pero iba a descubrir algo insólito. Cuando la planta recibía agua, el detector de mentiras emitía una señal. Dicha señal se interpreta durante los interrogatorios como un indicativo de bienestar o satisfacción. Entonces intentó hacer algo en sentido inverso, quemar la planta. En ese instante el polígrafo emitió otra señal diferente, muy poderosa. Se trataba de un indicativo que en humanos equivalía a dolor. De forma accidental Baxter acababa de efectuar un descubrimiento singular. Lo que aquellos primeros indicios señalaban es que las plantas son capaces de experimentar sensaciones, y no solo eso, sino que esas sensaciones podían medirse y cuantificarse del mismo modo que los humanos. A partir de ese momento el investigador comenzó a efectuar experimentos. Los resultados serían apasionantes. En primer lugar repitió la experiencia en diversas situaciones. Desde los primeros ensayos comprobó que efectivamente aquellas reacciones en las plantas conectadas a los electrodos se repetían. Los experimentos que realizó fueron cada vez más complejos. Uno de ellos intentaba averiguar si las plantas eran capaces de manifestar memoria. Para el ensayo se sirvió de la colaboración de seis estudiantes. Uno de ellos tenía que matar a una planta en presencia de otra que sobreviviría. Pero lo tenía que hacer cuando no hubiera nadie más dentro de esa sala. Ninguno de los otros experimentadores sabía quién era el asesino. Se hizo de modo que ni el propio Baxter lo supiera. Tiempo después de que se hiciera aquello se llevó a cabo la segunda fase del experimento. Lo que tenían que hacer a continuación era entrar de uno en uno dentro de la sala en donde se había efectuado el experimento. Se trataba de algo similar a una rueda de identificación. Para ello se conectó a la planta superviviente, la máquina de la verdad. Esa planta había presenciado el crimen. Debería saber, por tanto, quién de los seis sujetos lo había llevado a cabo. Por supuesto, esa era la hipótesis. La hipótesis a comprobar, sin embargo, se pudo demostrar. Y es que cuando el culpable entró en la sala, la máquina comenzó a mostrar una serie de trazos enloquecidos. En cierto modo, había logrado identificar al criminal. Baxter ensayó también otro tipo de pruebas. Dedujo que cuando a una planta se le cortaba una parte, esta mostraba señales de dolor, pero sin embargo las reacciones posteriores eran idénticas. Aquello le sirvió para teorizar que la percepción en los vegetales se producía a nivel celular. Del mismo modo quiso estudiar cómo reaccionaban las plantas al ataque de los crustáceos. Le sorprendieron los resultados. Al principio el polígrafo mostraba líneas asociadas al dolor, pero cuando los ataques se hacían repetidos estas líneas desaparecían y los ataques ya no provocaban sensaciones en las plantas. Es como si éstas se acostumbraran al daño, como si los vegetales establecieran unos mecanismos de defensa. Un investigador ruso quiso contrastar los estudios iniciales de Baxter se trataba del psicólogo Benjamin Puskin, pero en su caso no quiso llevar a cabo los estudios con la máquina de la verdad y es que si las tesis del investigador norteamericano estaban en lo cierto resultados muy similares se producirían si a las plantas se le aplicaba un aparato para medir electroencefalogramas. sobra decirlo el resultado fue idéntico las plantas parecían tener sensaciones ambos estudiosos concluyeron en sus expedientes que los estudios demostraban que existía comunicación celular en las plantas que se producía por mecanismos desconocidos, pero que era innegable su realidad.